Egunon, egia esan bestere perspektiba bat dugu normalean ando, gaudenok, gaur hemen egotea beste perspektiba bat ematen digun, baina bueno, ere, bambi ezkere tortxeagatik, prentxaurreko honetara gaurko prentxaurrekoan, e, bueno, ba, apurtu horregeko kideekin, gurekin, Eh, beste proiektu eh, komunikativo, beste proiektu komunikativokoa eh, langileak eta eh, jendea dugu eta jende guzti honek ba gure proiektuari eh, elkartasuna eh adierazi, adierazi dute edo adierazi diote gure proiektuari elkartasuna eh, ba jasandako erasoaren Ondoren. dakizunez duela jabete bat, gutxi gora bera, purtu RG web horri bat, web horriak eraso informatiko bate pairatu zuen, ABC e, egunkariak eta beste hain bate komunikabidek ba, gure horria, gure web horria jopuntuan jarri ondoren lehenik eta behin. eskertu nahi dugu, jende, jende guztionek e, eman dako e, erkartasuna, eta, e, bueno, ba, esatea ere, gaur hemen batzuk e, daudela, baino berrogi tamar e, atxikimendu baino gehiago jaso dugu, horien artean badaude kasetariak, horien artean bada, badira komunikabideak, eta horien artean ere badada interneten gaur egun e, adirazpen askatasuna posiblea egiten duten e, hainbat eta hainbat blog eta proiektu ezberdinak guztiei esandakoa eh, mila esker eta, bueno, gurentxat ba, honek eh, frogatzen dugu, apurtu errege berelekoa duela azari eh, haundi honetan, interneteko sare haundi honetan, eta guk egiten dugun lana beharrezkoa eta zilegia dela. Orain, eh, bueno, lankideak eh, manifestua irak irakurriko dugu. Venga, guztia kriminalisazioen auka adierazpen askatasuna eta informazio jasotzeko eskubideen alde. Haegi honen sinatzaileok kurebabbes adierasi nahi diogu adierazpen eta informazio askatasunari. ABCEC eta bozento taldeak egin beharri duten kriminalizazio kanpaina eta apurtu.org webuneak subtitutako ondorengo erasoen aurrean. Apurtu telebista abiaasi ostean. Sinatzaileok izan ditazkegun desberdintasun ideologikoen gainetik adierazpen askatasuna utxi sinezko eskudeza jotzen dugu. Gauza korrela, haotzak eizilerateke, izilarazi beharko, diziranteak, izateagatik, edo kontu ideologikoen gatik. Adirazpen askatasunaren eskubideak iditzi ezberdinak, badirila eta guztiak aditzera emateko aukera dutela onartxera bultzatzen du. Kasu honetan, abezeren jarrerak, bere editorialaren ideologiarekin bat ez datorren, haotzak izilaraztera jodu. Adirazpen askatasun eskubilea garrantzitsua izaki, garrantzi bera ematen diogu informazio askatasunari. Hogitabat garren mendean gero eta teknologia berri gehiago dauden eta iturri desberdin eta anitxetetatik informatuak egoteko aukera dugun honetan, ez dugu zilegitzat jotzen informazioa eta iritzia nondi jaso eta nondi jaso behar ez dugunaren agindurik jasotzerik. Bota honetako lintxamendu mediatikoek gizarteari errealitate jakinak izkutatzea dutela helburua uste dugu. Eta hau, erabat. Salagarria garria irubitzen zaigu. Hau guztia dela eta, arri edukiz, giza honetako informazioetatik eratorri daitezkeen ondorioak, gogorrak eta kaltegarriak izan daitezkela, aurrez hitziak izan diren beste komunikabideetan ikusieran, komunikabide guztientzat eta bakoitzarentzat errespetua esikitzen dugu. Euskal Herrian bere lana egiten duten informazioaren profesionalak, eta bereziki momentu hauetan apurtu.orregeko lagun guztiak bere lanari eustera eta jarraitzera bultzatzen ditugu. Euskal Guizarte Plurala eta Ideologi Sabal Ekoari, bestikus.desverdiñas, informatxera. Bueno, pues, eh, buenos días. Como ya hemos indicado en euskera, eh, hoy comparecemos eh, sobre todo para agradecer eh, los eh, las adhesiones que hemos recibido tanto de otros medios de comunicación como de profesionales, otros profesionales eh, Que trabajan que trabajan en ellos todo ello eh, tras la bueno, ya conocéis la campaña de criminalización que sufrió apurto ORG y el posterior ataque informático que bueno pues que provocó el bloqueo de nuestra de nuestra web eh, ya sabéis que este ataque bueno, se produjo después de que tanto a veces como otros medios de comunicación pusieran el punto de mira sobre sobre esta sobre esta página sobre apurto hereje y sobre ...su proyecto de televisión, poco menos que diciendo que éramos la televisión oficial de ETA. Eh, queremos agradecer tanto a la gente que hoy nos acompaña como a toda, a todas las personas... ...y a todos los proyectos comunicativos que nos han ofrecido su adhesión, que nos han ofrecido su apoyo. Y también queremos eh, resaltar, como indicamos ya en el escrito, en ese manifiesto... ...que el ataque sufrido por Apurtu ORG es uno más de esa larga lista... ...de atropellos que sufren la libertad de expresión y de información en Euskal Herria. Eh, recientemente veíamos eh, cómo a los compañeros de Caos en la Red... ...le sucedía algo parecido a lo que nos había ocurrido a nosotros en, en Apurtu. Creemos sinceramente que se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión... ...con esta campaña de criminalización desatada contra Apurtu... ...y con el posterior ataque sufrido y además eh, hay algo que es muy curioso y es que este ataque no se ha hecho por la vía legal como hubiera hubiéramos podido esperar sino que ha constituido lo que nosotros hemos venido a denominar todo un ataque de guerra sucia contra la libertad de expresión porque como digo no se ha hecho de una forma eh, legal sino que ha sido más bien eh, pues hecho pues eso Un acto más de, de, de, de guerra sucia. Además, en pleno siglo 21 en este en esta época en la cual eh, se presume de que la ciudadanía tiene ahora, más que nunca, eh, una gran variedad de fuentes de, de información al alcance de, de su mano, fuentes de, de lograr información, lo que han tratado de hacer es borrar del mapa una de ellas, por lo que consideramos también que se ha vulnerado el derecho que tiene la ciudadanía a a recabar o a recibir información es para nosotros escandaloso que a día de hoy se intente imponer a la sociedad a la sociedad vasca de dónde y cómo tiene que tomar la información nos parece que es escandaloso que se prohíba y que se ataquen aquellos, aquellos medios de comunicación que no son de su agrado ideológico Somos conscientes de que hoy en día, en la democracia a la española en la que vivimos, ofrecer información sobre la represión que sube Euskal Herria es un grave delito. En este régimen político en el que nos encontramos, hablar sobre torturas, sobre política penitenciaria, sobre la vulneración de derechos civiles y políticos que se producen en Euskal Herria, hablar sobre agresiones, sobre brutalidad policial, esto, todo esto, supone un gran delito. En cualquier estado democrático lo verdaderamente verdaderamentelicivo sería lo contrario es decir lo verdaderamente directivo de sería eh, aplicar la dispersión aplicar una política políticaitenciaria vengativa con el para los tanto para los presos como para sus familiares eh, prohibir actos políticos o encarcelar a la gente que los eh, que los promueven pero en esta democracia en esta democracia en española como hemos dicho a quien ofrece esta información sobre estos temas se le criminaliza y se le cierra Como decimos en el manifiesto en Euskal Herria existe una amplia y muy rica pluralidad ideológica una pluralidad eh, que se, bueno, que se puede que se, se plasma en la existencia de un montón de, de, de muchísimos proyectos comunicativos diferentes y pensamos que apurtu hereje tiene el derecho a aportar su punto de vista a esta en esta pluralidad en el marco de esta pluralidad Y en este sentido, anunciamos que las próximas horas, en, las, en los próximos días, en esta, en esta semana, se va, a, se va a volver a poner en marcha Apurtu.org, en moleste, aquí en moleste. Apurtu estará otra vez en la red, incluyendo dentro de sus contenidos su canal de televisión, Apurtu Televista, el cual, pese al ataque que sufrió la página web Apurtu.org, nunca ha dejado de funcionar, sigue en funcionamiento. Y en este momento, y datos de esta misma mañana, eh, podemos decir que ya son más de 100.000 las visitas que ha recibido este este canal, lo que demuestra también que existe una necesidad, existe eh, bueno, existe una curiosidad por saber qué hay detrás, o por saber o por conocer todo aquello que muchas veces se nos quiere ocultar, ¿no? por conocer también la otra realidad de este pueblo. Exigimos, por lo tanto, para este proyecto, para Purtu RG y para Purtu Televista y para quienes en él colaboran, el respeto y las garantías necesarias para que se pueda realizar el trabajo periodístico periodístico en condiciones democráticas. Asimismo, invitamos a todos y todas las profesionales de la comunicación a que apoyen este manifiesto que colgaremos en nuestra página web y entre todos logremos levantar un muro adecuado contra esta nueva inquisición contra la libertad de expresión que quieren imponer en la red bueno, esto era un poco lo que teníamos que decir si tenéis alguna pregunta